Tú y yo le cantamos a nuestro Señor Y le adoramos con todo nuestro ser Cosas poderosas van a suceder en nuestro medio ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde Vamos a creerlo Cosas poderosas suceden La vamos al rey Cosas poderosas suceden quando alabamos al rey Субтитрувальниця Оля Шор Adoremos a ver, vamos a adorarle. Con tu aplauso, aleluya.